la Facultad de Derecho organiza un seminario de interrupción voluntaria del embarazo. La Universidad Nacional de La Plata continúa avanzando en las enseñanzas sobre política y derecho de género. Además de la Cátedra Abierta sobre Aborto que se dicta en la Facultad de Medicina, ahora se suma el seminario sobre interrupción voluntaria del embarazo destinado a los estudiantes de Derecho. El seminario comenzará el próximo 22 de agosto bajo la dirección de la doctora Manuela Graciela González, coordinado junto con la abogada Julieta Evangelina Cano. Convocaron a les profesionales de la salud para discutir paritarias. El gobierno ofreció un aumento según el índice de inflación acumulada del mes de julio y un aumento retroactivo del mes de mayo. También harán una recategorización de los profesionales de la salud desde el mes de septiembre. Un aumento del 34% al mes de noviembre. El sábado se hará un congreso provincial de delegados de SICOP para tomar una decisión sobre la propuesta del gobierno. Escuchamos a Pablo Maciel, delegado de SICOP. Implica un aumento global del 34% en nuestro salario al mes de noviembre, siempre y cuando la inflación no supere lo que estima el gobierno. Si eso sucede, el aumento será mayor. Además, eh, hemos recibido eh, respuesta a algunos reclamos extrasalariales, el primero de ellos con respecto al nuevo reglamento de residentes que entrará en vigencia a partir del 1 de agosto y también eh, los puntos que veníamos reclamando desde CICOP en relación a la problemática de recursos humanos y de nuestro régimen previsional. Un servicio que informa... Más cerca. El astillero Río Santiago empezó a reparar buques chinos. El astillero Río Santiago comenzó con las tareas de reparación del buque de la empresa pesquera china 20 de noviembre... ...e inició un programa de mantenimiento y reparación de su flota. Se trata de un acuerdo marco firmado entre el ente administrador del astillero Río Santiago con la firma pesquera de armadores chinos 20 de noviembre S.A., para la realización de trabajos de reparación de cascos y carenado de una flota de 27 embarcaciones. Hay neblina en la región, la mínima para hoy es de 9 grados y la máxima de 17. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.